Si tuviera te lo juro corazón Tanto como yo te quiero Pero en cambio tú me olvidas Dime si es que no merezco Las caricias de tu amor morena Feli Butrón Junior El parrandero de siempre Cuando me miran tus ojos Y en tu boca Eso tu labio rojo entonces me siento el hombre pleto rico de esperanza para un... Si te dicen tus amigos que no tengo que ofrecerte No les confies de la suerte, no lo escuches tú. Ellos son tus ojos claros, lindos son tus labios rojos, los que me llenan de enojo, implorándoles amor. Cuando llego hasta tu reja, con mi guitarra galana, siento que sube el alma y palpita el corazón.